Doctora, ¿se tiene conocimiento en el Tolima de mujeres en estado embarazo con Zika? No señor, no. El ministerio emitió ayer una alerta, pues para que la tengamos en cuenta, donde las mujeres embarazadas se tienen que, que tomar como de alto riesgo, porque se evidencia o no en el Tolima de que hay afectaciones, en el bebé en la primera y segunda semana, entonces eh, sacó una alerta para que todas las entidades IPS eh, cataloguen a las gestantes con sica como embarazos de alto riesgo y tengan prioridad en el momento de la atención. ¿Podría ser una prevención doctora? Sí, claro, es una prevención doctora. ¿Pero cuántos casos recién hay en Torino o que tenga usted conocimiento? Bueno que tenga conocimiento Número de casos sospechosos hay 530, casos confirmados hay 20 y los municipios afectados son Ibagué, Melgar, Alpujarra, Espinal, Lérida, Planadas, Purificación, Valle de San Juan, Venadillo y Villahermosa. Muertes confirmadas no hay ninguna. Este según el reporte de la última semana.